decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, Pablo Cucharini, y Julio Santarelli, te saludan, buenos días. Hola, qué tal, buen día, Pablo y Julio. ¿Cómo eh, andan? Bien, bien. Oscar, eh, están lanzando una capacitación para mujeres en negocios. Eh, ¿Qué, qué detalles de, de esto nos podés dar? Eh, bueno, sí, esto es justamente... Eh, Vamos a comenzar, eh, mañana es el lanzamiento que se hace acá en la municipalidad de la ciudad de Santa Rosa, y después durante septiembre y, y, y bueno parte de octubre eh, hay distintos cursos dentro de un programa que además mo, digamos que sirve también de motivación para un premio nacional que se llama Madres Emprendedoras, y bajo ese lema de Madres Emprendedoras que hicimos estos cursos de capacitación, eh, que está relacionado con todo lo que venimos trabajando en la facultad en los últimos años eh, respecto de la licenciatura en administración con orientación de emprendedurismo y que, bueno, queremos dentro de las ciencias económicas, eh, además del perfil tradicional de, co de contador, esta nueva carrera, pero enmarcada eh, dentro de un área de que queremos generar nuevas pymes, queremos acompañar a la comunidad en ese sentido de generar nuevas empresas, Eh, y no solo a partir de los estudiantes, sino a través de la comunidad. Entonces, que sea ida y vuelta respecto de esto, y cuando, bueno, nos comunicamos con, a nivel nacional con este premio de Madres Emprendedoras, y, y justamente a través de la referente local, que es Valeria Santela, que, que justamente tiene un, un negocio, eh, en ese sentido, un emprendimiento que ha tenido hace unos años, que inclusive había participado en el programa de naves en su momento eh, bueno a partir de, de ese eh, contacto dijimos creemos que es necesario dar distintos cursos de capacitación eh, temas iniciales no de de, de qué es un un emprendimiento de que no solamente tener la idea del negocio sino que también hay que ir generando distintas alternativas de análisis de costos de, de impositivos cuestiones no que tienen que ver con no solamente con la idea del negocio puro, sino el conocer el mercado, tener relaciones a nivel nacional, etcétera, que permitan crecer. Claro. Y esa capacitación le va a permitir también de que eh, se animen a presentarse a este premio nacional, que más allá del premio, como siempre en estos casos, no es tanto la cuestión de, de ganar o no el premio, sino todo el proceso que eso conlleva de que a uno le permite confiar en sí mismo, de crecer, de conocer sus propias debilidades y así eh, tener, sobre todo en esta, eh, digamos, sector de la comunidad que a veces pareciera que uno haber sido madre o siendo madre es muy difícil emprender o tener una idea emprendedora, ¿no? Entonces, eh, en este eh, área, digamos, de la comunidad, de empoderar a la mujer y hacerle entender que justamente siendo madre eh, todavía mejor y que que en otro caso normal porque el, el ser madre ya o sea, le da habilidad y capacidades fundamentales para para un negocio un emprendimiento ¿no? claro eh Óscar ¿quiénes, eh, quiénes pueden participar de, de esta capacitación y, y cómo tienen que hacer para para realizarla ¿A dónde se tienen que dirigir Eh, bueno, eh, digamos, lo pueden hacer todos y que, que tengan una idea de, de, de un negocio, que quieran emprender alguna idea que esté en... o que, o, o que no, o que tengan la idea y, y, y crean que es factible eh, realizar este emprendimiento, ¿no? Esa es la idea de acompañar desde la facultad a cualquiera de las personas que, que quieran iniciarse en eso. Eh, las, a través de la inscripción de la facultad y, bueno, mañana está el lanzamiento a las nueve de la mañana también acá en la municipalidad así que también ahí eh, se pueden presentar y si no a través de la facultad para hacer las las distintas inscripciones que bueno ojalá y, y agradezco un poco los medios para poder difundirlo porque vuelvo a decir está abierto a toda la comunidad y queremos que eh, las madres se presenten que se animen que, que vengan a la facultad todo esto capacitación se va a hacer en la, acá en la facultad en el centro no en el edificio de con el Hill 353. Claro, estoy pensando en esto que decís, de que no le tengan miedo a la facultad. Digo, aquella madre, digo, que por ahí tiene la habilidad de hacer tortas y, y quiere mm -hmm. eh, hacer un microemprendimiento con eso. Eh, ¿Es ideal para esto? Es, esa es, digamos, un claro ejemplo, como así hay varios, de, de decir, bueno, yo tengo la habilidad de hacer torta y a ver, ¿podría esto transformarlo en una pequeña empresa y que me dé su rédito y sus ingresos? que me permita un mayor ingreso sustentable durante el tiempo? Eh, ¿Por qué no analizo esto como un negocio, no solamente como el hobby de hacerlo y de, de hacerlo en algún amigo o alguien en general, sino eh, pensarlo desde ese punto de vista. Ese Es un claro ejemplo que, que estás dando. Claro, está bien. Bien, eh, Oscar, la, la facultad sigue avanzando con la creación de nuevas carreras. Eh, tengo entendido que hay un proyecto en el consejo directivo Eh, de ahí, de la facultad, de una especialización en trabajo forense. Eh, sí, justamente, eh, bueno, en este caso es una, una carrera de, de nivel de posgrado, ¿no? Uh -huh. eh, esto surgió a partir del Consejo de Profesionales de Asistentes Sociales, que, que se acercó a la facultad y planteó la necesidad desde el punto de vista de asistente social, de, de la capacitación, desde digamos, justamente de todo lo que forense sería todo el acceso a la justicia y el conocimiento de, del derecho necesario para actuar hoy muy necesario no solo para asistentes sociales sino que también lo hemos abierto eh, va a estar dirigido hacia abogados y también a aquellas profesiones que tengan que ver con la relación so con las ciencias sociales y ciencias humanas eh, en ese caso el consejo analizará en cada caso si necesita alguna materia de, de nivelación, digamos, en función del posgrado. Mm. Recordemos que estos posgrados, la, bueno, el Consejo Directivo eh, ya hizo una primera resolución, esto pasa al Consejo Superior, y luego que sea aprobado, se presenta en la CONEAU, que es el organismo que hace justamente la certificación y validación a nivel nacional de las carreras de posgrado que existen en, en el país. ¿no? Claro. Eh, esto es importante porque, bueno, primero satisface una necesidad real de, de un sector de la de la profesión de nuestra provincia, de este caso asistencias sociales, pero que además eh, un sector muy importante que cada vez se está demandando más en el trabajo conjunto, eh, en la justicia, en los distintos juzgados de familia, en los distintos juzgados que se van generando tanto penales como civiles eh, y no solo a nivel de lo que podemos decir de eh, digamos de, de, de algo litigioso en cuanto al poder judicial, sino que a veces eh, se puede a través de la mediación o de distintos organismos que, que que pueden existir de negociación que permitan a todos los profesionales del campo de las ciencias sociales conocer más de los aspectos jurídicos que necesitan para ese tipo de actuación. ¿no? ¿La intención es eh, que comience el dictado el año que viene? Sí, sí, es decir, la Coneau, que es el organismo que certifica a nivel nacional, tiene dos llamados a ni por año, uno se hace a principio de año y otro ahora eh, entre septiembre y octubre, con lo cual la idea es eh, que lo apruebe el Consejo Superior para que, en este llamado de octubre se presente, y una vez que lo apruebe la Coneau, eh, el año que viene ya se, se comienza a dictar. ¿no? Bien, Oscar. En este caso venimos trabajando a nivel nacional, inclusive con otras facultades, para eh, otras universidades del país, para para digamos desarrollar una necesidad concreta. Eh, Oscar, no sé si querés agregar algo de este tema o de algún otro, y si no te liberamos. No, yo sé que están justo con el, con el límite del programa también y todo más, así que como ustedes eh, Eh, realmente, por ahora, digamos, son dos, dos temas importantes y, y seguir trabajando dentro del de los ámbitos de la facultad y siempre invitar a la comunidad, que eso es nuestro gran compromiso como Universidad Nacional, a que, fíjense que en estos dos casos son casos que, que trabajamos directamente con la comunidad y que nos acerquen sus ideas y sus problemas para poder, desde el punto de vista académico, de extensión y de investigación, Poder seguir desarrollando lo que hacemos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ¿no? Bien, Oscar. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Gracias, Pablo. Hasta bien, luego. Bien. Era la palabra del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar Alpa, hablándonos de este, de esta capacitación para madres emprendedoras que